El jorobado de Notre Dame Érase una vez en París El ministro Frollo estaba en las calles asegurándose de que todo estaba en orden en la gran ciudad Cuando un sonido cortó el silencio de la noche Bueno, todo está en orden, la gente está en sus hogares, las calles, sin problemas, todo está bien ¿Qué es ese sonido? Oh, ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Dámelo! Oh, ¿Qué clase de criatura es esta? Oh, tal vez pueda quedarse conmigo y algún día podría ser útil Y así ocurrió Frollo llamó al bebé Quasimodo Y dejó que el niño se quedara con él Pero Frollo tenía un corazón malvado y no podía amar al niño Así que Quasimodo pasó a ser el esclavo del ministro Frollo Y nunca se le permitió salir del campanario de Notre Dame Quasimodo tenía un solo amigo en todo el mundo Un pájaro que volaba hasta las alturas del campanario y le traía todas las noticias Oye, deberías ver todos los preparativos para el Festival de los Tontos en la plaza ¡Cuéntamelo todo! ¡El maestro está aquí! ¡Vete! ¡Maestro! Bueno, espero que el almuerzo esté listo y esta vez la sopa no esté quemada No, maestro, hoy he tenido mucho cuidado Eso ya lo veremos ¿Por qué no lo has puesto todavía? Enseguida, mi amo ¡Hazlo rápido de una vez, Guasimodo! ¡No tengo todo el día! Tengo una reunión muy importante para organizar el Festival de los Tontos que se va a celebrar mañana. La mayor pérdida de tiempo jamás vista. ¿El Festival de los Tontos, tan pronto? Con sus grandes desfiles, sus canciones y sus bailes y sus trucos de magia de los gitanos. No estarás pensando en ir, ¿verdad? ¿Y cómo sabes tanto sobre ese festival? Os lo aseguro, maestro. Nunca he salido de este lugar. Y solo que lo he visto desde aquí. Bien. Y que no se te ocurra pensar en salir. Con una cara como la tuya, la gente te ridiculizará, se burlará de ti y te harán daño. Después de todos los años que te he alimentado y cuidado, no me decepciones. Y no te atrevas a dejarme en ridículo al mostrar esa terrible cara tuya en público. ¿Me has oído? Sí, maestro Bien, la sopa está buena, solo está un poco salada de más, pero está buena Y ahora para mi reunión, hoy vendrá ese nuevo capitán ¡Oh, qué trabajo tan duro es ser ministro! ¡Es malo! Tiene razón ¡No la tiene! Y además la sopa está genial No, no lo está ¡Pruébala tú mismo! ¡Está deliciosa! Está muy buena y la sal está en su punto. ¿Lo ves? Frollo no siempre tiene razón. De hecho, nunca tiene razón. ¡Ve al festival! No puedo. ¡Venga! Él está tan ocupado que no se enterará. Te llevaré a un lugar donde nadie podrá verte. Pero podrás ver a todos desde muy cerca. ¿Qué me dices? No estoy muy seguro. Tú y yo vamos a ir al festival mañana. Así que Quasimodo decidió ir al festival Mientras tanto, un nuevo capitán llegó a París ¿Puedo interrumpir, ministro? Oh, capitán Phoebus, bienvenido a París Su jornada de trabajo ha sido recortada Lo que usted ordene, señor Mañana tenemos este horrible festival de los tontos No sé por qué al rey le gusta invitar a los gitanos con sus pequeños trucos de magia, sus cantos y sus bailes. Es una auténtica pérdida de tiempo. Debes asegurarte de que los gitanos cumplen la ley. Y si atrapas a alguno de ellos robando o violando la ley, no tengas piedad. Como usted diga, señor, tenga la seguridad de que no dejaré que nada salga mal en el festival de mañana. Puedes retirarte. Y el día del festival llegó. La gente comenzó a reunirse en la plaza del pueblo. Una anciana se dirigía hacia el festival. ¿Acaso no ves por dónde vas? ¿Cómo te atreves a hablarle así a nuestro ministro? Pide disculpas. ¿Disculpas? Ni hablar. Es tu ministro el que tiene que disculparse con esta anciana a quien casi mata. ¿Cómo te atreves, gitana? ¡Guardias, arrestadla! Quasimodo y su amigo encontraron una tienda cerca del escenario donde podían esconderse y ver el festival. ¡Es hermoso! Hoy seré coronado como el rey del festival. Le espera y verás. Claro que lo hagas. Nadie es tan fuerte como tú. ¿Y qué pasa si no ganas? Que Dios proteja al que gane. <risa> ¡Señoras y señores de París! ¡Ahora les presentamos el desafío que todos hemos estado esperando! ¡La coronación del rey de los tontos! ¡Cuás modo! ¡Cómo te atreves! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Mmm! ¡Qué cara tan peculiar! ¡Y qué piruetas! ¿Tenemos aquí al rey de los tontos de este año? ¡Sí! ¡Sí! ¿Es ¡Sí! Él? ¡Sí! ¡Sí! es! Sí, ¡Sí! ¡Entonces dejémosle desfilar! ¡Observen! ¡El rey del festival de los tontos! ¡Esa cosa puede ser el rey del festival! ¡Castigadlo! Tened esta locura! Esa chica tiene agallas ¡Es la misma chica, Capitán Fibus! Arréstala ahora mismo! ¿Por qué crimen, señor? ¿Acaso te atreves a desobedecerme, Capitán? ¡Arréstala! ¿Estás bien? ¿Tú eres amable conmigo, siendo tan feo? ¿Quién dice que eres feo? Solo eres diferente Todos somos diferentes unos de otros, ¿no es así? Mm. ¡Estás bajo arresto! No, ella no No permitiré que se castigue a nadie por ser amable Pero son las órdenes del ministro Castigadlo y no dejéis que la chica se escape Ven conmigo Sé dónde estarás a salvo Cosimodo llevó Esmeralda a su campanario para esconderla. Aquí te sentirás cómoda. Uh, uh, ¡Sí, comida! ¡Debes de estar hambrienta! ¡Oh, sí! Oh, ¡Lo siento! Oh, lo, eh, ¡Lo siento! Oh, ¡Esta es la horrible torpeza del amor! No lo escuches. <risa> Eres muy dulce. La sopa está realmente buena. Quasimodo seguramente se estaba enamorando del único humano que había sido amable con él Estaba muy agradecido por tener a Esmeralda junto a él, pero un día... El capitán de la guardia de la ciudad de París, Capitán Phoebus, ha sido juzgado por traición y será castigado públicamente mañana por la mañana El pájaro voló hasta Quasimodo y les contó todo a él y a Esmeralda ¡Oh! Todo esto es por mi culpa Debo ayudar al Capitán No, yo soy el que tiene la culpa Debería haberme quedado aquí nunca haber asistido al festival oh, ¿No crees que en lugar de culparte a ti mismo sería una mejor idea ayudar al Capitán? Quizá podría dejar que me arresten No, nunca, no, no dejaré que eso suceda Liberaremos al Capitán, ven conmigo Quasimodo, Esmeralda y el ave se dirigieron al lugar donde el Capitán Fibus iba a ser juzgado a la mañana siguiente en la plaza de la ciudad. ¿Sabes montar a caballo? Pues claro. Todo está listo para mañana. Vamos a descansar un poco, ¿vale? A la mañana siguiente todo el pueblo se reunió para ver cómo el Capitán Fibus iba a ser castigado por ayudar a una chica inocente y a su amiga. Capitán Vibus, desobedeciste deliberadamente mis órdenes y ayudaste a una fugitiva a huir de la ley. ¿Qué tienes que decir a este respecto? Ella no es una fugitiva, es una chica inocente que trató de detener la crueldad hacia otro ser humano. Yo podría perdonarte si te disculpas. Castígame lo que quieras. Pero yo no he hecho nada malo. Solo he cumplido con mi deber de soldado protegiendo a los inocentes. Muy bien. Guardios, castigadlo. Rápido, por aquí. ¡Se han escapado, imbéciles! Quasimodo, Esmeralda y el Capitán Phoebus cabalgaron sin parar hasta que estuvieron fuera de la ciudad de París. Pero Frollo y sus guardias no dejaron de perseguirlos. Tomaron un camino diferente y finalmente lograron emboscarlos. Muy bien, Capitán. Pensaste que podías escaparte de mí, ¿verdad? No puedes arrestarnos aquí. Ya no estamos en París. Pero puedes ser llevado a París, y tú, Quasimodo, después de haberte alimentado y cuidado, monstruo, ¿traicionas así? Soy diferente como todos los somos. Me habéis mantenido encerrado en el campanario toda mi vida y me tratasteis como a un esclavo. como os atrevéis, maestro? Arrastadlos. Los guardias de Frollo estaban a punto de arrestarlos cuando oyeron los sonidos de un ejército acercándose Vieron que era el emperador Luis IV Su Alteza ¿Qué está pasando aquí, Frollo? Nosotros se lo contaremos, Alteza Y Esmeralda se lo contó todo al emperador El emperador se enojó mucho y arrestó a Frollo Esmeralda, Fibus y Quasimodo fueron liberados Muy bien Todos ustedes son libres, pero capitán, yo podría contar con alguien como usted para dirigir la ciudad de París Piénselo bien Habéis salvado mi vida Y usted salvó las nuestras No nos hemos presentado formalmente Hola, señorita, soy el capitán Fibus Y tú eres hermosa <risa> Yo soy Esmeralda, capitán ¿Y usted, señor, quién es? Él es Quasimodo, mi mejor amigo. <ríe>